Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Libro del Profeta Oseas, capítulo 5: Castigo de la apostasía de Israel.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 Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido